En otro lugar del mundo, pasando el océano Atlántico, en Valencia, en España, en 1818, ocurre la historia de Dorel. Empieza cuando una señora mayor, María Petra, adopta un niño llamado Dorel. Ese niño lo va criando hasta que trabaja para, él, para ella. Lo cría como un sirviente. Él estudiaba porque María Petra contrató un maestro para que vaya a enseñarlo en, en su casa. Y él estudiaba. María Petra pensaba, le hacía creer que afuera de su casa pasaba muchas cosas y nunca le dejaba salir. Se dio cuenta que todo era mentira. Porque el maestro le había enseñado que la, lo que le había enseñado María Petra era mentira. Dorel se reveló en una forma. ¿Cómo te puedo explicar? Descubrió su don, algo así. Descubrió en la música que era buen cantante, tocaba bien el violín. Un día en el negocio de antigüedades, fue un joven de cabello rojizo a vender un espejo del tamaño de la palma de una mano, marcado en ébano, y lo quiso vender a cuatro monedas. El joven de cabello rojizo le dijo que necesitaba para para una medicina, pero igual Dorel recordó a María Petra y le, le, le compró solo a tres monedas.